En el día de ayer se realizó una reunión solicitada y pedida por las organizaciones sociales para discutir la conformación de un comité de crisis en el que participen tanto las organizaciones como algunas secretarías estratégicas del Ejecutivo Municipal. Luego de diversos intercambios en torno a lo que se está realizando en José Sepán, en el área de la salud y la seguridad sobre todo, se logró un acuerdo que, mediante el cual se conforma un comité de crisis del que participan secretarios del Ejecutivo Municipal y tres representantes por las organizaciones sociales. La expectativa de ahora en más es poder lograr respuestas integrales, coordinadas, de intervención territorial, para hacerle frente en conjunto a todas las necesidades que esta emergencia social, sanitaria y alimentaria está demandando. Uno de los puntos principales en el área de la salud eh, tiene que ver con la estructuración de un nuevo esquema de trabajo. Se comunicó allí que a partir de ahora eh, la propuesta del municipio es que el Hospital Angio funcione como centro de, de atención de COVID. Se esperan más, más de 100 camas eh, para atender a pacientes. ...se espera allí también la duplicación del personal médico... ...además de que se va a continuar con el sistema de vacunación. Sobre este último punto, desde la Asamblea Anual Cierre de las Salitas... ...solicitamos que se considere como personal esencial... ...también a los y las trabajadoras de los centros comunitarios y comedores... ...ya que ellos son también el primer eh, frente de batalla en esta, en esta crisis... Eh, ...y que quedan expuestos cada vez que aseguran para los y las vecinas un plato de comida. Entonces, para ellos hemos solicitado específicamente vacunaciones. Todo este tema ha quedado en estudio, como así también el acceso y el refuerzo de, de los métodos anticonceptivos y de la interrupción legal del embarazo. Estos son estos últimos dos puntos están también siendo estudiados por el Secretario de Salud. La expectativa hacia futuro es que eh, en lo inmediato el municipio... Resuelva la cuestión de los alimentos. Cada organización ha recibido solamente 50 kilos de alimento el pasado 30 de abril y las necesidades crecen en los barrios. Eh, el día de mañana, jueves, las organizaciones se volvieron a reunir en el ámbito de la subsecretaría para recibir una respuesta definitiva por parte del Ejecutivo Municipal sobre el tema de los alimentos.